Buen día amigos, bienvenidos a Solo Negocios, las 9 de la mañana en la República Argentina, estamos acá en Radio LED en vivo para hablar una hora del mundo de las empresas, de la economía, de política, lo que pasa con los emprendedores, algo de responsabilidad social, tecnología, todo eso en este Solo Negocios, en este momento una temperatura de 14 14.8, dice 14.8 Nuestro operador, chequeo con nuestro operador, le damos la bienvenida Esta mañana me confirma que sí Acá chequeamos todo, porque somos un equipo de producción Inmenso, y bueno, vamos chequeando todo Incluso la temperatura, eso O que yo no llego a ver bien el televisor Y tenía miedo de meter la gamba Pero bueno, sí, 14.8 Lluvia en este momento en la, en la ciudad de Buenos Aires, al menos en el barrio de Palermo No en este instante Preciso, donde no Está lloviendo ahora, pero Donde llovió Durante buena parte de la noche con, con, con tormentas eléctricas, con fuertes tormentas y demás. El pronóstico va a seguir así durante el día y, y parece que mañana también. Y ahí estoy viendo alguna, alguna cuestión de que por la noche va a estar un poquito más, eh, más eh, nublado pero sin lluvia. Con una temperatura de 13 grados para esta noche, 16 a lo largo de la tarde. Va a ser una, una semana, por lo menos lo que, lo que resta de la misma. Un poco, un poco complicada en materia temática, con una, eh, lo charlamos recién con Mariano, tenemos la charla de señora barriendo la vereda, ¿no? Cuando yo llego a la radio, los saludo, che, qué frío, ¿no? Sí, no, y no sabe, no sabe que lluvia, y no sabes el frío que va a hacer el fin de semana, me decía Mariano, me decía Mariano, como dándose el batón, así que, bueno, nada, eh, parece que va a estar fresco, esta lluvia va a traer un poquito de, un poquito de frío, bueno. Veníamos de un Super Martes, ¿te acordás? Hace algunas semanas cuando hablábamos del tema de las levax y todo Bueno, hoy es el Super Miércoles Porque es un Super Miércoles medio, medio truchelli, No me parece que ya seguimos con el tema del Super y nos gustó Bueno, ahora todo es Super Va a haber un Super Sábado cuando debute la selección en el Mundial Y así seguimos con los, con los días Bueno el tema, el, el tema del día Que tiene que ver con la política y con la economía Y con las tarifas y qué sé yo Justamente es eso, lo que se va a debatir hoy en el En el Senado En el Senado de la Nación Hay mucha... Hubo mucho, mucha discusión, mucho pasillo en estos, en estos días. Incluso bueno Macri hasta ayer, hasta el último momento, estuvo, estuvo reunido con senadores del, del PJ y demás para ver qué podía pasar. ¿Qué está pasando? Bueno, vos sabés, hay un, <coughs> hay un dictamen favorable de la Cámara de Diputados con respecto a la famosa ley de... <coughs> Estoy un poquito con la garganta complicada, así que sepan entenderlo. Con, eh, decía con la ley que... Eh, intenta retrotraer las tarifas de los servicios públicos, gas, luz, agua, a noviembre del año pasado. Vos sabés que hubo un aumentazo, no te lo voy a contar a vos, que sos el que paga las, el, el que paga las boletas, pero bueno, hubo, hubo un, un, fuerte, un fuerte aumento, hubo un proyecto del, de, de la oposición que fue tomando volumen, un proyecto del, del, del PJ bueno, como le dicen en el gobierno, que es lo que no es kirchnerismo, y el... Eh, y el Frente Renovador, que ahora con cierta astucia, entre comillas, o mala intención, desde el gobierno intentan hablar del proyecto kirchnerista. No es un proyecto kirchnerista, es un proyecto que viene del peronismo, que ellos llaman bueno, y del, del Frente Renovador de, de Sergio Massa, que está bastante guardado Sergio Massa en, los últimos, en, los últimos, en las últimas semanas barra meses, pero que le está haciendo un poquito de, que le está haciendo un poquito de, de, de mella al gobierno. Por eso creo yo Desde, desde Cambiemos y hasta el propio presidente intenta polarizar de vuelta con Cristina. Vos sabés que hace un par de días la nombró directamente, casi no la había hablado nunca, hablaba del kirchnerismo que yo, dijo eh, Cristina Fernández de Kirchner el otro día, Macri en, en, el, en el discurso este en el que habló por el, tema, por el tema de las tarifas. Así que justamente lo que intenta hacer el gobierno también es, eh, por otro lado, polarizar entre la imagen de la presidenta y, eh, y su figura, Y seguir dejando la masa, que masa con algunas cuestiones, les empieza a hacer, con algunas cuestiones sobre todo legislativas, empieza a pinchar un poquito al gobierno, pero masa borrado. Bueno, volvamos al tema inicial. Hoy se va, se va a debatir, se supone que, el, que la oposición va a aprobar esta, esta ley que, retrotra, que retrotrae el tema de las tarifas y Macri inmediatamente la va a vetar. Es así, no hay tutía, la va a vetar, ya lo dijo y lo va a hacer al toque, para usar un término técnico. Clarín dice, la pelea política del Senado, la oposición votará. La ley que limita la suba de tarifas, pero Macri la votará de inmediato, lo que yo te decía recién, el PJ junto al kirchnerismo y otros bloques sumarían al menos 38 votos, el oficialismo 31, el gobierno hizo un intento agónico para negociar, pero fracasó. Llegó el día de la batalla por las tarifas, dice InfoAe. el principio del fin para los acuerdos con el PJ, se pregunta una, una nota hoy de, de InfoAe. y la nación dice el gobierno buscó acordar, pero no lo logró, y hoy se vetará un freno a la, eh, y hoy se votará perdón un freno a la suba de Tarifa que después se vetará también Macri recibió a cinco senadores y Frigero se reunió con Pichetto pero no consiguieron debilitar al PJ ¿qué está pasando? bueno el gobierno dijo que esta ley que es una ley un poco tirada de los pelos pero que consiguió apoyo de la oposición y una especie de unificación y van a, y van a votar salieron diputados y va a ser, y, y va a ser aprobada probablemente hoy por, casi seguro por el, por el Senado de la Nación, y Macri salió muy, muy antes de tiempo a de decir que la iba a vetar, con lo cual si había alguna intención negociadora de parte de Pichetto o algún otro senador, quedó desbaratada porque vos decís, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a mejorar la ley? ¿Voy a presentar otro proyecto? ¿Se va a debatir de vuelta si la, ya, la idea ya es vetar cualquier cosa? Con lo cual, eso inhabilitó un poco a pesar de las reuniones posteriores, después que se dijo que se iba, que se iba a vetar la ley, eh, eso inhabilitó un poco cualquier, cualquier discusión. Ya se analiza El costo político que tendría esto, o sea que el tema de las tarifas es un tema muy sensible. Eh, eh, todo esto metido en, en una post-crisis cambiaria que todavía no se sabe del todo si es post o no termina de ser post y qué implicancias va a tener, cuánto va, cuánto va a aumentar la, la, la inflación, cuánto se va a trasladar esa, esa, esa turbulencia, como le gusta decir al gobierno, a los precios. Bueno, mucho rum rum, mucha cosa. Lo cierto es que probablemente lo que pasa hoy, en resumidas cuentas, es que salga la ley. Y que se vete de inmediato. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, si va a ser mañana, si va a ser en. El, el presidente de mañana va a hacer una, una mini gira por el norte del país, si va a ser en algún acto en Salta, eso por ahí enoja un poco a Ortubey, que estuvo en contra de este tema de, de, de. Estuvo ahí negociando con Macri por el tema este de la, de la, de la ley. Vos sabés que la responsabilidad general y el vínculo que se hace más allá de cierta independencia que pueda tener alguno u otro de los senadores es con los gobernadores, los senadores representan a las provincias, son tres senadores dos por el oficialismo y uno por la oposición y en general están muy vinculados a la cuestión que de las, de las provincias los, los gobernadores tienen bastante injerencia en algunas decisiones, insisto, alguno más, alguno menos con alguno más, con alguno menos, pero está muy vinculado con eso y muchas veces se utiliza para lobby, ¿no? Se negocia bueno, te, te apoyo en esta ley, vos me das tal cosa, es una herramienta de negociación de negociación parlamentaria así que bueno, no se sabe si Macri todavía va a anunciar el veto de la ley que sería inmediato en algún acto eh, mañana en, eh, que podría ser en Salta o podría ser en Santiago del Estero, así que bueno Así las cosas por estos, por estos minutos. Hoy va a ser un día de, de esos de, de. No te digo como la 125, pero ¿viste? de larga transmisión por las, cadenas de, por las cadenas de noticias de lo que pasa en el Congreso. ¿viste? De, de, de dedo levantado. Mucho senador con el dedo levantado diciendo tal, tal, tal. tal. De un lado diciendo las tarifas, y del otro lado diciendo solo lo irresponsable porque van a votar esta ley. Y ta, ta, ta, y ta, ta. Estamos los dos con Mariano eh, blandiendo nuestros, nuestros dedos, imitando a imitando a, a Pichetto, a Pinedo y compañía, en sus discursos de hoy va a ser un día, un día de, de eso, de, de mucha declamación en la Cámara, en la cámara Alta. Bueno, eh, hay pronósticos nuevos de inflación. Estaba leyendo hace un ratito una nota del, del cronista que dice que la corrida cambiaria borró los anteriores pronósticos de inflación para mayo. Obviamente, ya se habla, ya se habla de, que, de que va a quedar lejos la proyección de 2% del... Para el para, para este mes, del, para este mes que termina, del gobierno decía más o menos 2%. Bueno, parece que va a estar más cerca del 2,5%. Por lo menos algunas de las de las de las estimaciones preliminares de, de algunas consultoras privadas. Dicen que la inflación de mayo va a estar en torno al, al 2,5%. Eh, Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos con estas, eh, eh, con estas cuestiones. Esto da una inflación acumulada hasta el quinto mes del año que va a superar el 12,3%. Bueno, ¿te acordás? El gobierno el 28 de diciembre del año pasado dijo que había movido la meta de inflación, la había, la había subido, para muchos eso originó todo el candombe que tuvimos en estas, en estas últimas semanas. Bueno, en ese momento se movió la meta, la meta inflacionaria para todo el año, todo el año, ¿eh? De 10 a 15%. Bueno... Según esto, y más o menos los números si se dan para mayo y rondamos el 2,5%, estaríamos entre el 12% y el 12,3%, muy cerca del 15%, anual que había fijado el equipo, el equipo económico. Lo único que casi llegamos en 5 meses y el gobierno había dicho que íbamos a llegar en 12 meses. Así que complicado. Bueno, hay que ver cómo gatilla esto en, en, la, cuestión, en la cuestión de las paritarias, Si se arreglan paritarias, si no se arreglan paritarias, bueno, hay todo. Empieza a haber todas discusiones en el mundo, en el mundo gremial con, eh, con, con, estos, con estos números de inflación. Sumado también del frente, del frente gremial. a que si Macri finalmente veta la ley, de, tarif, de, la, la ley de, de que retrotrae las tarifas. La CGT llama a Ocon que podría haber un paro general. Sería el segundo paro general que enfrentaría Mauricio Macri y todo eso no haría otra cosa que complicar eh, y envichar la situación envichar es un término de la macroeconomía eh, complicar mucho la, la, la situación ¿Hay, eh, algún, estaba repasando algún pronóstico Bueno, la consultora de Orlando Ferreres dice que el, el aumento solo en, alimentos, solo en alimentos va a ser del 2%, del 2, del 2% y según EcoGo Eco La inflación núcleo se va a estar ubicando entre el 2,3% y el 2,5%. Esto tiene que ver con lo que te decía, lo que te decía hace un ratito de, del, tema, del, tema, del tema tarifario. Otra cuestión que no tiene tanto que ver con la economía, pero, pero es importante, es que Macri ayer en un acto con las, con las Fuerzas, eh, con las fuerzas eh, Armadas dijo que eh, el, eh, los, lo, los militares hizo, hizo alguna, alguna, algún comentario un poco, un poco eh, ambiguo, pero que instaló la cuestión de que los militares puedan interferir en cuestiones de seguridad interior Macri habló de apoyo logístico en algunos temas de las fuerzas de seguridad eh, policial eh, pero es un tema recurrente, encambiemos cada tanto ya incluso en la campaña se había mencionado y en algún momento desde que Macri asumió este tema vuelve Está prohibido, las, las fuerzas militares no pueden eh, intervenir en cuestiones de, en cuestiones de, de, de seguridad interior. Ahí, va, ahí va, hay un decreto de Alfonsín y después hay otro decreto de Néstor Kirchner que dice concretamente, ahí digo, Kirchner fue un poco más, más allá de lo que había hecho Alfonsín, vos sabés que Alfonsín cuando lo hizo en su momento veníamos del, veníamos del proceso y está la ley muy clara de Alfonsín. Igual eh, Kirchner le puso otro decreto arriba que decía que Sola y que lo dejó muy claro que solamente las Fuerzas Armadas pueden intervenir en cuestiones de una acción militar externa eh, pero bueno, el gobierno podría derogar este, ese decreto Y hacer otro La verdad es que no se sabe ¿viste? Es un tema, como te decía, que Cambiemos Trae de a poco a la, a, de Cada tanto a la mesa Se supone también, alguna, alguna cuestión que se comentaba ayer en, en la Casa Rosada Y que decía algún funcionario no Era que tenía que ver con esta cuestión de recuperar La, la centralidad y, el, y, el, y, y la agenda ¿no? O sea, cuando el tema de las tarifas Te lleva todo por delante así, bueno Tira un temita para ver cómo cae para tratar de que se hable de otra cosa, que se debata de otra cuestión y tratar de recuperar lo que se llama, eh, lo que se llama la, eh, la, la agenda. Esto también abrió un frente sindical, ya hubo algún comentario, alguna declaración ayer. Se supone que toda esta cuestión de la inflación y de todo lo que yo te, te, te decía hace un ratito va a tener algún correlato en el, en el, en el clima social en algún tipo de manifestación y ya algún dirigente criminal está hablando de que el gobierno quiere meter a los militares en la calle para evitar algún tipo de reclamo y de conflicto social estamos bastante lejos de esa situación incluso esto es algo que tiró Macri ayer pero que no está todavía ni siquiera analizado y que te digo mi opinión tiene más que ver con esto que yo te decía de recuperar la agenda y que se hable de los temas que quiere el gobierno y no de los temas que quiere la oposición ¿lo lograrán? ¿no lo lograrán? bueno lo veremos Esta historia continuará, como siempre. Es un... ¿Viste? Dice, te hablé de tres o cuatro temas, están todos vinculados entre sí. Estamos en un contexto donde apretás un botón y salta un engranaje en algún lado. Está todo conectado, hablas de tarifas, de gremios, hablamos de, del tema este de, lo, de las fuerzas de seguridad, de la inseguridad. Está todo vinculado, estamos en un contexto difícil, complicado, que nos venimos de un sacudón eh, cambiario... Eh, importante, mientras tanto el dólar sigue subiendo de a poquito, porque el dólar está flotando y está un poquito anclado no anclado, pero digo, está muy vinculado a lo que pasa con la inflación, tenemos una inflación que va a ser de entre un 2 y un 2% y medio eh, por, eh, por, por, por mes, eso va a terminar de alguna manera impactando en el, en, la, en el tipo de cambio, así que con un dólar que flota y con el banco central que no interviene bueno, vamos a tener este tipo de, este tipo de movimientos diarios de a poquito y mensuales del dólar acompañando de alguna manera el movimiento de la, de, la, de, la, de la inflación y es un círculo vicioso porque la inflación después termina también impactando en el dólar y así estamos en un en una rueda bueno eh, amigos tenemos una cuenta en, en Twitter que es arroba solo negocios web ahí nos, nos escriben nos, lo que ustedes quieran mensajes lo que saludos para Mariano lo que ustedes quieran nos pueden escribir ahí en arroba solo negocios web y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. ahí ni bien termine este programa en un ratito en un par de horas subimos el audio para que lo puedan volver a escuchar online y para que lo compartan en redes sociales hoy además <coughs> hago un um, carraspeo ahí llega otra otra misión del, del argentina al fondo monetario siguen, siguen negociando hoy va, eh, no va no va no va a Duchomne digamos van los equipos los equipos técnicos la segunda línea de la segunda línea de, de Duhomne, también por representante de, de Caputo del ministro de, de finanzas así que hoy se, va, se van, a, van a seguir discutiendo los equipos técnicos este acuerdo stand-by eh, de alto acceso al que quiere eh, acceder el, el gobierno de Mauricio Macri, parece que va bastante, bastante encaminado, el gobierno quiere anunciarlo antes de que arranque el mundial bueno, así que están ahí los técnicos eh, a partir de, de dentro de un rato van a estar negociando ahí en Washington en la sede del, del Fondo Monetario vamos a escuchar un poquito de música, tanda y volvemos con mucha más información acá en Solo Negocios, no se vayan Auspicia este programa Nos unimos para acompañarte más que nunca, adentro, afuera, a donde sople el viento, con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal, soy FiberTel, soy Cablevisión, y nos unimos para acompañarte mejor. Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección El Salvador 5.470, Teléfono. 4-777-1472 Auspicia este programa Claro, es simple Si sos Movistar, cambiar tu celular con Plan Canje es mucho más fácil Trae tu cel usado como parte de pago Y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés Plan Canje Movistar, elegí todo Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018 Más info en movistar.com.ar barra plan canje ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Presentó Aeropuertos Argentina 2000 ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba. No solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los tres deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En Pago Mis Cuentas, si tenés un segundo, tenés tiempo para pagar tus impuestos y servicios de la manera más fácil y rápida. Sin cola y sin efectivo. AFIP, rentas, ABL, patentes y más de 5.000 servicios adheridos. Paga ahora desde pagomiscuentas.com o hazlo desde tu home banking. Pago Mis Cuentas. Te hacemos la vida más simple. 4, 14, 8, la temperatura, me asomé a la ventana y no está lloviendo, así que bueno, pero está feo, gris, nada, si salgan, paraguita piloto, etc. Bueno, vamos a arrancar al revés hoy, Mariano, porque arrancamos siempre la primera nota que hacemos, hacemos una nota que tiene que ver más con la economía, la vamos a dejar para el final, y hoy vamos a hablar de, de, de un tema polémico, una cuestión una cuestión polémica, pero bueno, que me interesa mucho abordar. Vamos a hablar con Javier Hase que Javier Hase es un, es un argentino, tiene 28 años, eh, va y viene entre Estados Unidos eh, y la Argentina y es especialista en cultura canábica, y, y eso relacionado con el mundo de las, de las, de las finanzas. Eh, Javier escribió un libro que, tiene, que es una especie de guía de inclusión financiera a través del cannabis legal. Así que vamos a ver qué pasa con, con esta cuestión. Es un libro que, que anduvo... Que anduvo muy bien en, en, en, en Amazon y demás, así que bueno, me interesa esta, el, el libro se llama eh, Comenzá tu propio, tu propio negocio eh, relacionado con, con cannabis, un, una guía paso a paso para la industria de, de la marihuana. Javier, ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, gracias por atendernos. Bueno, un tema polémico, vos, claramente, todo lo que tiene que ver con, con el tema de la de, de las, eh, de las drogas, en este caso De la, de la marihuana Hay un, todo un debate con el tema de la, de la legalización Acá me imagino del que, estarás, del que estarás Al tanto, también mucha gente que está a favor de, del, del autocultivo Y demás otras cuestiones que tienen que ver Con, con cuestiones de la, de la cultura canábica Pero bueno, me, me interesaba esta, esta, Este abordaje que haces vos Y que tiene que ver con el, eh, Las cuestiones vinculadas con <coughs> Disculpame, estoy con la garganta Hecha bolsa Con las cuestiones eh, financieras, ¿no? Y de, de, de casi de, uh -huh. de, de finanzas personales y de inclusión, como, como me contabas vos ayer en un, en un mensaje. ¿Me contás un poco cómo, cómo nace esta idea y cuál es el, el, el eje del libro? Este, sí, por supuesto. Eh, bueno, hace varios años que, que vengo reportando de, de cannabis y finanzas y economía, es importante entender... Eh, quien no necesariamente estamos hablando de lo que la gente conoce como un porro, ¿no? por supuesto que se fuma. Este, han escuchado muchos hablar de los aceites y hay un montón de otras eh, formulaciones, incluso algunas de ellas este, hechas en, en laboratorios farmacológicos, como si fuera ibuprofeno. Este, así que hace varios años que vengo mirando, mirando la industria, el espacio, eh, a medida que la realización va avanzando eh, a lo largo del mundo. Eh, Algo que la gente acá no sabe eh, mucho, pero hay muchísimas acciones este, que cotizan en bolsa, ya por ejemplo, de, de, de empresas de cannabis legal este, en distintos países, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de, de Europa. Este, y obviamente también estamos viendo avances en, en América Latina, este, Uruguay a la cabeza, eh, se realizó hace unos años. Eh, Colombia ahora tiene un sistema medicinal que es muy, muy bueno. Estuve hace cosas de dos semanas viendo un poco cómo Cómo estaban implementando. Eh, Esta, estas empresas, te, te, te interrumpo, Javier, estas empresas, por, por ejemplo, favor. en los Estados Unidos, en ¿no? países, en la Argentina no uh -huh. se puede, todavía no, no, hay, no hay ningún tipo de, de, de, de autorización al respecto. No. Es ilegal. Pero en, en uh -huh. Estados Unidos, como vos decías, sí. ¿Este tipo de empresas qué son? ¿Empresas de cultivo? ¿Empresas de, de, de, de bueno, fabricación es de algún tipo de aceite? ¿Qué, qué, qué es tipo de compañías es es son? Es interesante, ¿no? Porque. Lo que pasó eh, este, a medida que se fue legalizando es que mucha de la gente que pagó el precio de la ilegalidad ya fuera madres que fueron presas por cultivar para tratar la epilepsia de sus hijos este, o simplemente consumidores este, de, de pequeñas cantidades que fueron llevados presos en muchos casos por temas raciales o, o de clase o lo que fuere, este, cuando se legalizó... Eh, quedaron afuera de la oportunidad económica que se había generado, ¿no? Este, porque ocurre que, por ejemplo, para empezar a tener un cultivo legal o tener una planta de procesamiento, tenés que tener, por ejemplo, 3, 4 millones de dólares de inversión inicial. Claro, mucho dinero para arrancar un negocio, ¿no? Muchísimo. Una startup. Imp imposible, claro. O sea, ¿qué, qué, qué haces? ¿A, ¿A quién le pedís 4 millones de dólares para, para arrancar un negocio? Entonces, este... El libro se enfoca un poco en, en opciones, ¿no? Por supuesto, este, lo que es interesante es que eh, al legalizar hay un montón de otras eh, oportunidades que surgen, ¿no? Entonces, no están solo lo, los tipos que cultivan, los que lo venden, los que lo procesan. Hay gente que tiene que transportar este, desde un cultivo hasta un lugar donde se vende, o una farmacia o lo que sea. Este, gente que tiene que hacer software para, para, para rastrear Este, las ventas, y que, integre por ejemplo, con los diversos ¿no? o sea, sistemas impositivos en, en, en cada región, este, gente que tiene que proveer seguridad especializada, ¿no? porque de repente tenés un producto carísimo y que todavía las aseguradoras no cubren. Este, entonces, bueno, el libro busca un poco eh, no sé, explicarle a la persona normal, digamos, Cómo, ¿Cómo empezar un negocio? Hay veces que sí, por ahí necesita juntar muchísimo dinero y también están incluidos los pasos que este, son necesarios, ¿viste? Seguir, para buscar financiación. Para por ejemplo, los fondos, claro. Digo, porque no es que vas a un fondo de inversión y se le decís hola o al banco, ¿viste? Hola, necesito un préstamo para... Y es medio complicado, me imagino. ...activar cannabis. Por claro. más legal que sea, todavía, ¿viste? No, no, me imagino que hay mucha, hay mucha, hay, hay mucha barrera, prejuicio, lo que sea, eh, o, o, o ganas de no meterte en un, en un negocio que fue ilegal hasta hace, hasta hace cinco minutos. Eh, estamos hablando con Javier Jase, que es, que, es, que es autor, que, que escribe sobre, sobre cuestiones vinculadas con la, con la, cultura, con la cultura del cannabis. ¿Y, ¿Y cómo ves la situación en Argentina? Hay todo un debate con respecto a la, a la despenalización. Eh, hay toda una, una, una cuestión que tiene, que tiene que ver con eso y hay un fuerte componente de salud. Cuando hablamos de, de despenalización de, de drogas blandas, hablamos también, de, de por un lado, de, una, de cuestiones que tienen que ver con, con el narcotráfico y hay, una, hay un lado de la biblioteca que habla de todo lo que se podría eh, evitar en, esta, en este tipo de cuestiones si se despenaliza eh, y hay otro lado de la biblioteca que habla de cuestiones que tienen que ver con el impacto que tiene en la, en la, en, en la, en la salud. De las, de las personas que, que consumen pero más allá de este debate, digo, concretamente la situación en Argentina, vos cómo, cómo, cómo la ves, hay espacio para la despenalización cómo ves el, el contexto eh, bueno mira, en Argentina eh, en 2017 este, se, se pasó una ley de, de cannabis medicinal este, básicamente fue una respuesta del gobierno a organizaciones este, tipo Comacultiva cultiva eh, que, que presionaron para que eh, se legalizaron que sea el acceso para algunas condiciones muy particulares, tipo epilepsia refractaria, sí, claro. este, enfermedades que no responden a medicaciones tradicionales. Este, así que bueno, se pasó una ley que, que, que es de alguna forma un, un, una especie de paso previo a una legalización sistémica como la que vemos en otros países tipo Uruguay, tipo Canadá, tipo Colombia, tipo Alemania, tipo Israel, eh, La, la, la, ley, la ley lo que hace es poner en manos del Estado de la provisión del cannabis medicinal y, y sus derivados, este, pero lo que, lo que falta en este momento es, es regularla o implementarla. ¿no? Hay una ley este, que valida, este, eh, de, digamos, de alguna forma, el acceso y la prescripción, pero todavía no reglamenta el uso. Entonces, originalmente, muchas, o sea, muchas de las este, estipulaciones originales de, de la ley todavía no se han aplicado, este, lo que se hace en la mayoría de los casos por ahora es este, para determinadas condiciones los médicos pueden prescribir un aceite de cannabis no psicoactivo, eso significa es un aceite que vos le tomás y es como una medicina cualquiera, no, no es esta, no es que tea sufrir sí, fumado, sí, sí está claro, atar, no, no, no, claro, claro, tiene no un efecto tiene un efecto eh, en, en estos casos, como vos decías, de, de, de, algunas enfermedades muy, muy complicadas, tiene algún efecto Exacto. El, el, el famoso mamá cultiva, como vos dijiste, está hecho para para pero se, se, se aplica en chicos en chicos con, con condiciones muy muy puntuales pero bueno es cierto sí. no, no es que está fumado como decir sino que tiene que tiene un efecto medicinal directo sí. digamos sí sí de hecho por ejemplo lo que más eh, yo veo que se está trayendo es lo que se llama aceite de charlotte que es un tipo de aceite alto en este componente que se llama cbd que es de vuelta el que no pega el que no te deja con esta sensación como si estuvieras fumado o borracho o lo que quieras compararlo eh, que tienen altas dosis de CBD para tratar epilepsias refractarias. Escuché otros casos donde se están trayendo para tratar casos de dolor eh, muy fuerte y difícil de tratar, un poco también se está usando para autismo. Eh, por ahora el tema es que no se produce en Argentina, la ley también eh, estipulaba que se iba a investigar y por ahora no se investiga. Tengo entendido que el Garrahan quiere hacer un estudio, eh, está ahí, eh, supuestamente también la, la, la facultad de farmacia eh, tenía, se había aprobado un presupuesto de 5 millones que tampoco nunca se ejecutó. Entonces, está ahí, es, es un buen primer paso, es un, es un comienzo y, y claramente provee acceso eh, a medicaciones a base de, de cannabis para aquella gente que realmente la necesita muchísimo, pero este, obviamente eh, la aplicación de la ley como suele ser en con cualquier ley, es lenta, se va de a poco. Tarda, tarda. Y ya estamos, claro, estamos educándonos entonces. Bien, Javier, te hago, eh, la, te hago la última. Eh, tu, libro claro. está, tu libro está disponible en formato digital, ¿no? No está en papel. Está, está en papel también. Está en papel eh, también. Y bueno, obviamente que en Argentina no sé sí si tendría mucho sentido porque, <risa> digamos, no, no, hay, no hay uso financiero, como vos decís, porque como no está habilitado, no está legalizado, también no, no, no tiene sentido. Pero, pero bueno, ¿está en español también? Porque yo veo acá el título en inglés. O, eh, está, o está solo en inglés. Es, es un libro en inglés, es que es un, tiene un valor anecdótico interesante, lo que hice fue llamar a 80 personas distintas que, que operan en el litio del cannabis, desde inversores hasta abogados, reguladores, celebridades que se, que se han involucrado en, con distintas marcas. Eh, y, y me fueron contando sus historias, me fueron dando consejos y, y es una, una especie de recopilación. Tiene un valor anecdótico, es interesante. Eh, pero no es extremadamente pertinente al mercado argentino por ahora. Por ahora claro. Si alguien está en Uruguay, si alguien está en Colombia, si alguien está pensando en invertir en acciones, se lo recomiendo. Si alguien quiere una lectura interesante y divertida, creo que las primeras 30 páginas están para, para que las vean gratis, creo que en Amazon, en, en varias otras páginas. Eh... Para que lo pispeen, por lo menos la introducción, que es lo que, lo que me parece Perfecto. que es a la Argentina. Es un contexto general de, del cannabis y los distintos derivados. Fue eh, resultar interesante. Bueno, Javier, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo. Por favor, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Hablamos con Javier Hase que es eh, argentino, muy joven, tiene 28 años. Te decía, vive en Estados Unidos, en Argentina, y, y está especializado y escribe para, para muchos medios, para Playboy, para CNN Money, para... Eh, estoy leyendo acá para la revista Entrepreneur Magazine bueno para varios pero especializado puntualmente en cuestiones que tienen que ver con cannabis hizo un libro que tiene que ver con inclusión financiera y por, en algunos países donde se está desarrollando esta cuestión y donde está legalizado y donde se hace digamos donde empieza a haber negocios y, y pymes que se ocupan de alguna de las ramas vinculadas con la con la producción o comercialización de, de cannabis o sus o sus derivados, bueno, muy interesante insisto, es un tema polémico, lo quería tratar porque, porque, porque me pareció interesante lo que, está haciendo, lo que está haciendo Javier, pero bueno, sin dejar de destacar que es un tema muy polémico, con el que algunos estarán muy en desacuerdo y la verdad, concretamente en Argentina esto no se puede llevar a cabo porque por el momento no se puede hay, está en tratamiento, hay alguna ley aprobada que tenía que ver con con el uso de algunas, de algunas cuestiones eh, medicinales. Se está debatiendo mucho la despenalización, pero todavía, eh, todavía eso no está, no está confirmado del todo. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito de música y volvemos en instantes con más Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar arroba y arroba seba catalán mi Twitter también. Ya volvemos. Son responsables. Hacen y ayudan. Y ayudan. RSE en solo negocios. Bueno, volvimos, le metemos porque se nos termina el programa. 14.8, la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. No llueve por ahora, día de lluvia, mejorando por la noche. Me encanta siempre ese término. Bueno, vamos a hablar de, eh, de sustentabilidad. Vamos a hablar con la gente de cervecería y Matería Quilmes que presentaron su nueva plataforma justamente de sustentabilidad, y para ello, y voy a decir la palabra sustentabilidad otra vez, estamos en comunicación con Vanessa Vázquez, jefe de sustentabilidad de cervecería y maltería Quilmes. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sebastián? Buen día. Bueno, ¿Buen vamos a hablar está. de ese tema que no quiero mencionar ahora porque lo dije 700 veces. ¿Cómo estás? ¿Nos contás un poco eh, en, qué, qué, en qué consiste este 100 Más? ¿Así se llama 100 Más, la nueva plataforma? Sí, exacto. La nueva, es la nueva plataforma, una vez más, de sustentabilidad. ¿Y, y qué tiene, qué, qué tiene de, de diferente esta nueva plataforma? 100 más representa el compromiso a largo plazo que tiene la compañía. Cervecería y Maltería Quilmes eh, cumple en octubre de este año 128 años. Y con esta nueva plataforma renovamos nuestro compromiso Con, con el desarrollo del país, el desarrollo sustentable, un desarrollo que queremos que sea a largo plazo. Y es la manera, la herramienta de ejecución de nuestro sueño que es unir a la gente por un mundo mejor. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es tener una compañía por 100 años más y, en definitiva, tener un mundo por 100 años más, que es lo que, que todas las personas aspiramos. ¿no? Y para eso nos planteamos cinco objetivos que tienen que ver con agricultura sustentable, agua, cambio climático y energías renovables, cadena de valor y packaging circular. A ver, a a, de hablemos eso, de uno puntual. El tema de agricultura, que, que por ejemplo, que ustedes obviamente están muy vinculados con la, con la, con la producción primaria de, de, de cebada y demás. Contemos un poco puntualmente para ese, para ese sector, para no desarrollarlo todos, hagamos foco en ese. Dale, perfecto. Mi, eh, eh, lo importante de los objetivos es que son transversales, están directamente en el negocio. Entonces, nuestra... Nuestra área, de nosotros somos una agroindustria, nacemos en el campo y terminamos en, en la botella, en lo que el consumidor puede disfrutar eh, en su casa. Y a partir de ahí es que trabajamos con 1.500 productores agropecuarios de cebada, que son los que cosechan el corazón de la cerveza, es uno de los ingredientes naturales fundamentales para poder hacer cerveza. Trabajamos con ellos eh, y, y con nuestro eh, nuevo objetivo lo que nos planteamos es conectarlos capacitarlos y fortalecerlos. Conectarlos, lo, estamos eh, en un, una prueba piloto de una herramienta que lo que va a hacer es subir toda la información que ellos tienen del campo, ¿sí? eh, análisis de suelo, eh, utilización de agua, cómo son los manejos, cómo está eh, el, eh, el suelo en cuanto a, a, a las necesidades nutricionales que ellos tienen. Eh, después eh, se hace todo un análisis de la información y esa información se comparte para poder elegir las mejores prácticas para tener mejores rendimientos. Eh, este, en este momento tenemos 1.400 lotes de cebada incorporados con 700 productores agropecuarios y nuestro objetivo es llegar a 1.500. Además estamos analizando diferentes herramientas que puedan ser utilizadas para ellos para fortalecerlos y, y puedan seguir trabajando y puedan seguir haciendo eh, la mejor cebada como está el momento bien bien bueno muy, muy interesante después también repasamos vos decías agua cuestiones uh -huh. que que sí, tienen que ver con el, que... el package con la con, con, con reciclar packaging me imagino y demás y cuestiones que tienen que ver con cadena de valor me, me contás un poco este último punto de cadena de valor porque es interesante digamos cómo las empresas van, van bajando digamos sus prácticas a todo los, lo que tiene que ver con, con proveedores eh, y, y demás hagamos un poquito de foco en este último punto ¿te parece? Sí, como, mira, te cuento, cadena de valor tiene que ver justamente con que estos objetivos son muy desafiantes y la única manera de poder cumplirlos es ayudar a nuestra cadena de valor, que, pedirle a nuestra cadena de valor que nos ayude en el cumplimiento de esos objetivos. Y cómo los podemos integrar a través de, en principio, poder eh, incorporarlos a nuestra cadena de valor, sumar mayores, más cantidad de emprendedores, startups, innovación, Todos ellos nos van a tener mejores servicios, mejores productos para que podamos ser más eficientes en, en nuestros procesos. Pero también tenemos que tener un pilar que tiene que ver con la capacitación, con la flexibilización. Eh, para eso estamos, eh, el año pasado lanzamos junto al Ministerio de Producción, eh, un, un nuevo programa que se llama Revuelta, que lo que tiene eh, como objetivo es justamente desarrollarlo a través de las herramientas que tiene el Ministerio de Producción eh, en cuanto a capacitación, pero también eh, lo que hicimos internamente fue evaluar nuestra condición de pago y llevamos a una flexibilización para aquellos proveedores que tienen una pequeña facturación con nosotros. Esto entendemos que le va a dar mayor fluidez Y hasta el momento hemos sumado 1.080 proveedores nuevos en, todo, en toda la Argentina y se tomaron esta nueva flexibilización de pago aproximadamente 180. Eh, obviamente seguimos con este plan, este año tenemos planificado hacer ferias en cada uno de los eh, lugares donde tenemos nuestras cervecerías, en las ciudades donde tenemos nuestras cervecerías, para acercar también a esos pequeños... Eh, proveedores, esas pymes que están en los, cercanas a las cervecerías, este en el programa, y que se puedan sumar a nuestra cadena de valor. Además, obviamente, dentro de la cadena de valores también están los puntos de venta, también están los distribuidores, Uno, somos una compañía que el 85% de su volumen se vende a través de los distribuidores, Entonces, estamos permanentemente trabajando con ellos para sumarle valor a, a su trabajo, ¿no? Bien, bien. Bueno, eh, Vanessa, gracias por, por la charla. Muy interesante todo esto que están haciendo con, con 100 Más, con la, con la nueva plataforma y todo el trabajo que están haciendo ahí con, con cuestiones de sustentabilidad en Quilmes. Te mando un saludo. Muchas gracias, Sebastián. Un beso. Hablábamos bueno. con Vanessa Vázquez, jefe de sustentabilidad de cervecería y maltería Quilmes. Amigos, vamos a escuchar una tanda y volvemos con más. Solo negocios, no se vayan... Solo negocios Con Sebastián Catalano ¿Sufriste todas las eliminatorias? ¿Estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, hay una buena noticia para vos Ahora con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio En todos los planes desde 4 gigas Así vas a poder hablar a precio local y navegar con los gigas de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo. Ya sabés, si vas a alentar, tenés que tener un plan claro con roaming incluido. Si ya sos cliente y tenés un plan América de 4, 7 o 10 gigas, ya lo tenés. Si no, llamar a asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Y si todavía no sos de claro, marca 0800 123 Claro y pedí tu plan con roaming incluido. Así de simple es claro.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 AFIP, rentas, ABL, patentes y más de 5.000 servicios adheridos. Paga ahora desde pagomiscuentas.com o hacelo desde tu home banking. Pago mis cuentas. Te hacemos la vida más simple. Aquí, aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Último bloque. Estamos en comunicación con Miguel Kiel, que es economista, director ejecutivo de EconViews. Fue subsecretario de financiamiento del Ministerio de Economía y también estuvo como subgerente general en el Banco Central. Miguel, ¿estás ahí? Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias por, por atendernos, Miguel. Eh, eh, quería primero, antes que nada, hacerte una consulta. Estuvieron reunidos eh, con varios, varios economistas la semana, la semana pasada con el, con el ministro, ministro Dujomne. ¿Cómo? ¿Cómo lo viste a Duchomne en esa reunión? Yo se lo, se lo veía muy seguro, muy desenvuelto y además creo que tiene, bueno, obviamente que está siendo el principal negociador con, con el Fondo Monetario y la verdad que lo vi bastante claro, por lo menos que mostró ideas claras de hacia dónde quiere ir, eh, principalmente mostrando que enfatizó mucho que este era el programa, era un programa que iba a diseñar Argentina y obviamente se si iba acordar con el FMI, pero los lineamientos principales los iba a presentar Argentina, y que era, él pensaba que no, que el fondo básicamente, en la medida que Argentina presentara objetivos o metas razonables, el FMI iba a acompañar, eh, pero se lo veía realmente eh, cómodo y controlando, digamos, eh, la negociación. Y, y ya que hablábamos del FMI, digamos, si vos tenés amplia experiencia en, en cuestiones que tienen que ver con, eh, con, con negociar eh, con el con el fondo con el fondo monetario es eh, eh, es así o, o digamos es así uno lleva una propuesta y y más o menos y, y la aceptan la ven razonable bueno obviamente que se habla de un de un nuevo fondo entre comillas pero pero es así o las condiciones las impone el fondo bueno yo creo que lo que el fondo y lo, lo que bu trata de, de, busca en estas negociaciones es bueno el fondo te presta plata eh, quiere asegurarse que esa plata sea bien usada o sea el fondo te da plata, no quiere que te lo gastes en, en defender el tipo de cambio demasiado, no quiere que uno se gaste la plata en, en un déficit fiscal muy alto y, bueno, se financie viajes a Miami o financie gasto público que realmente se podría evitar gastar. O sea, en ese sentido, eh, cuando un banco le presta plata a una empresa, también se quiere asegurar o quiere poner por lo menos condiciones de que el, la plata que se, que se le da... Eh, eh, digamos, se use bien y, y sirva para repagar el préstamo ¿no? esto es lo mismo, digamos, en algún sentido lo que pasa es que acá las condiciones son macroeconómicas y se habla mucho de lo fiscal, mucho de lo monetario eh, y, mucha, y y otro tema es que generalmente el fondo va a los países no cuando las cosas andan bien y todo está perfecto, con lo cual sería un prestamista más va a los países cuando los países tienen problemas necesitan este, hacer ajustes reducir el déficit fiscal bajar la inflación eh, se van los momentos complicados entonces es, es como que van juntos siempre es como digamos este, los sí, bomberos no, no van a la casa cuando todo está tranquilo nadie va al fondo si está todo bien <ríe> exactamente Bien, bien. Bueno, eh, hablábamos un poco de, la, de las condiciones. Estábamos repasando hace un ratito las previsiones, por lo menos de, de, de, algunas, de algunas consultoras, con respecto eh, a la inflación para este mes. Son altas, son mucho más altas. Ya estamos en, en, en un acumulado que, ronda, que rondaría el 12 o el 12,3 o 5%, de acuerdo eh, eh, a quien lo mire. Eso vaticina un escenario eh, que no es muy, eh, muy, muy favorable, por lo menos en cuestiones en cuestiones eh, inflacionarias. ¿Cómo, cómo, cómo ves esa, esa madeja que tiene que, que desenredar el gobierno por ahora con un resultado no positivo, digamos? No positivo, estoy, estoy, no como, estoy, como, estoy como Cobos. Estoy como, estoy como Cobos en un día donde hoy se va a haber un día intenso en el Senado también. Me, me, me, me retrotaje a Cobos con la 125. Bueno, no, este, no yo creo que, que el tema inflacionario es un tema complicado. El gobierno, la verdad... Creo que las expectativas eran que el año que viene ya vamos a estar en 5% y, y este año estamos de vuelta, estamos viendo si la inflación termina en 25, 26 o 27, nosotros tenemos 26 y medio. Sí. Eh, como expectativa para el año en general. Eh, va a depender, yo creo que digamos, eh, el tema, lo más importante me parece que va a pasar en el tema inflacionario es que va a haber un, una especie de, de, de, no sé si llamarlo llama sinceramiento, pero cambio en, en, en, en la fijación de objetivos o metas, digamos, ¿no? O sea, hasta ahora veníamos con metas muy eh, ambiciosas, eh, lamentablemente, en, en vez de acercarnos a las metas, nos quedamos ahí estancados en niveles más altos. Y yo creo que la expectativa es que, digamos, el programa con el fondo va a definir eh, el, el nuevo, digamos, marco monetario. Yo creo que el marco monetario que teníamos hasta ahora va a cambiar un poco. Eh, no sé cómo, porque la verdad que es una, esa negociación no sé cómo está avanzando, pero seguramente va a ser un, un esquema monetario un poco distinto, eh, en el cual creo que va a ser bastante reticente, o sea, va a resultar en que el tipo de cambio no se va a atrasar como se atrasó, por ejemplo, gran parte del año pasado estamos eh, se habla de, de un de un dólar que flote más todavía que pediría que pediría el fondo y estamos este si eso es posible no físicamente estamos en, en digamos nos tenemos a acostumbrar a un dólar que va a ir subiendo de a poquito todos los días que va a ir pareciéndose más al que, eh, eh, digamos que se va que se va a ajustar de alguna manera porque ahora lo que parece que está pasando es eso que el dólar va y viene un poquito está esos cinco mil millones del del central que están ahí disponibles a 25 pero la tendencia parece que van va a ir subiendo cada dos o tres días de a pequeñas porciones. ¿Eso es así eh, de acá en adelante? Bueno, si fuera así no, no estaríamos flotando totalmente, Claro. ¿no cierto? Creo que lo que va a haber es menos flotación. O sea, creo, yo pienso que va a haber menos flotación, menos atrasos cambiarios y menos movimientos bruscos del tipo de cambio. Eso es lo que yo esperaría que pase, ¿no? O sea, no, no la situación que se dio, por ejemplo, el verano, donde arrancamos en 17.50 y terminamos en 20.20, 20, en un periodo de apenas do, dos meses, digamos, ¿no? Eh, y eso realmente genera en la Argentina mucho más volatilidad financiera que en otros países. Yo creo que el, que el tipo de cambio, no se, se, hay que acostumbrarse a que se mueve, no va a estar fijo en ningún momento, va a seguir flexible, creo que puede ir para arriba y para abajo, eso va a ser la diferencia con en otros regímenes, digamos, donde el Banco Central este, estaba en el mercado y lo, lo trataba de, de hacer algún tipo de, de flotación sucia o flotación administrada, pero se va a mover para arriba y para abajo, pero creo que lo que se va a tratar de evitar, y lo que habría que en mi opinión, tratar de evitar, son movimientos bruscos del tipo de cambio. Bien, Miguel, la última. ¿Pasó la turbulencia o tenemos que estar atentos todavía a algún cimbronazo más? Bueno, yo creo que el episodio tal como venía, digamos, un tipo de cambio que parecía no encontrar el techo, sí, sí pasó, eh, por lo menos lo que fue los movimientos bruscos del tipo de cambio, pasó siempre que no haya novedades. A ver, si el día de mañana hay un programa, empieza a verse a filtrarse que hay problemas en la negociación con el fondo, que el paquete de financiamiento no va a ser lo grande que todo lo grande que la gente está esperando, que los mercados que están esperando, y ahí podemos tener otro sacudoncito. Eh, si todo sale razonablemente bien, yo creo que, digamos, si no hay noticias malas, ni política, ni afuera, ni negociación con el fondo, yo creo que la situación ya estaría encaminada. Bien, Miguel, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Miguel Kig, el director ejecutivo de Econview, sí. Econviews, así se dice, exfuncionario. Bueno, ahí nos daba su visión sobre... Sobre la, la situación de la, de la macroeconomía Lo dejé para el final, Mariano ¿viste? Para no arrancar con, con, con cuestiones de pronósticos Y demás complicados en, en, en la mañana Bueno, se nos está terminando el programa ahí Te cuento la última eh, ahí, ¿habrás, Habrás escuchado por ahí Que, que, que ahora en un, en un episodio más En la batalla entre Uber y la justicia Hubo un fallo de la justicia De la, de la capital federal Que ordena a, eh, a las telefónicas bloquear el número, de, el número para o sea, las, vías de, las vías de comunicación con Uber. ¿no? no solamente el número, sino el acceso a la aplicación, todo lo que tiene que ver con la, con la conectividad hacia la aplicación, lo cual me parece aberrante. Una locura desde acá, no sé, sin ningún parámetro jurídico ni nada, pero muchachos, vamos a ver, hay que analizarlo, siéntense, discútanlo. Sé que estoy diciendo algo que parece imposible después de dos años, el tema de Uber hay que solucionarlo. Esto viene aparejado con una cuestión, de, con una cuestión bastante heavy. Ha He estado usando Uber últimamente y la verdad es que los choferes están recontra asustados porque ¿viste? Los, los tachinos los salen a cazar. le rompen el auto, les pegan, les, ¿viste? les rompen los vidrios. La verdad es una locura lo que está pasando. Y de alguna manera todo esto convalida. digamos El, el gobierno lo que tiene que hacer está perfecto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene esta idea de combatir, entre comillas, a Uber. Perfecto, la justicia está, está lo mismo. Vayan a buscar a los tacheros. Los tacheros no puede ser una fuerza parapolicial que se encargue de, de, de, de perseguir a, a, o, o que persigue y después los entregue a la policía. Es algo, un delirio. Eso es una parte. La otra parte, concretamente, tiene que ver con, con la cuestión específica de esta, de esta, de esta prohibición. Hay algunos, hay algunos comunicados de, de asociaciones que vinculan a las empresas de... de de telecomunicaciones que, que, que claramente eh, cuestionan este, este fallo y, y tiene mucha implicancia. La primera es, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Eh, Uber no está solo en Buenos Aires. La persona que está en, eh, en Martínez no va a poder usar Uber porque la justicia porteña lo, lo, lo prohibió. El tipo que viene de afuera, eh, viene un turista y quiere usar Uber, tampoco lo va a poder usar. El argentino que va afuera y decide sería medio un suicidio, no, por el tema del roaming y demás. Pero ponerle es que decida pagar su, seguir con su número, no. No puedo usar Uber afuera porque la telefónica en Argentina tiene bloqueado eh, la, la, la aplicación. Es insólito. La verdad eh, es un tema es un tema complicado. Hay que resolverlo. Se tiene que resolver de lo jurídico. Supongo que Uber también tendrá que hacer su parte y tratar de adecuarse de alguna manera me parece que hay que sentarse a la mesa y hablar lo que sí, concretamente, no puede pasar, es la cuestión que te decía recién de esta especie de casa de brujas que hacen eh, algunos grupos de, de taxistas contra los, los conductores de, de Uber y en la, en la volteada caen remiseros y conductores de Cabify, por ejemplo, que es otra aplicación que está absolutamente eh, habilitada eh, como quiere el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para funcionar, pero en la volteada te rompen un vidrio. El otro día también hablaba con un usuario de Cabify, uso también Cabify eh, y, y me decía eso, le rompieron dos veces el auto, ¿por qué? Y porque suponían que era Uber. Bueno, amigos, se terminó el programa, recuerden, arroba seba catalano es mi cuenta en Twitter, arroba solo web, nuestra cuenta eh, en la cuenta de este programa y tenemos un sitio en internet www.solonegociosweb.com.ar 10 de la mañana se quedan con, fuera de agenda con la gente, con Jairo Stracia y su, y su equipo, así que bueno sigan en la continuidad de Radio LED, abrazo, nos volvemos a encontrar acá en Solo Negocios el próximo miércoles a las 9 de la mañana Business en la radio, vamos a hablar de empresas de economía, de política de todo eso, acá en Solo Negocios, chau Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o nuestra cuenta de Twitter, arroba solo